Así es, correcto. ¿Cómo andas, Juan Pablo? ¿Cómo andás, Checho? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos. Bueno, queríamos hablar eh, un poco de, del momento que está viviendo el sector. Si querés, a partir de estas novedades que, que vienen de, de que se suspende la producción de Nissan, por ejemplo, entre otras noticias que suelen no estar buenas últimamente. Pero, ¿cómo describirías que está viviendo el sector, que en algún momento eh, tuvo una producción económica interesante ahora, ¿qué está pasando en, en la mecánica en el mundo del auto? Bien, para arrancar con eso te paso a contexto primero lo que es siempre a nivel nacional, ¿no es cierto? y después me gusta sí. también a, a, a, lo, a lo provincial, que es lo que nos compete sí, por, y todo está relacionado porque donde pasa algo a nivel nacional obviamente esto es como un efecto dominó, repercute en la parte local también. Más vale eh, nosotros hoy estamos atravesando más que nada la industria, la industria en general, pero la industria automotriz eh, en particular, este, un proceso de, de cambios que, que, bueno, que nos está afectando con lo que es eh, empresas que, que, están, eh, que pueden llegar a irse del país, como lo, lo es Nissan, eh, otras que están amenazando como, con irse como es General Motors, Y otra que estuvieron a punto de irse como Mercedes-Benz y logramos este, entre todos mancomunadamente salvarla y que quede de vuelta en manos eh, de, de acá de grupos argentinos. Imagínate que Mercedes-Benz uh -huh. hace 70 años que está en el país produciendo camionetas. Y bueno, es lo mismo de, desde Nissan que la trajo es mata en unas negociaciones en el año 2010 en la planta de Santa Isabel este, en Córdoba. Y lo mismo con General Motors, que está en la parte de Alvear, en, en Santa Fe. Eso están hoy con, con este personal suspendido. Eh, Nissan tiene hoy aproximadamente este, 200 trabajadores suspendidos. General Motors tiene 300. Este, entonces, bueno, obviamente, eh, como te digo antes, como arrancar al principio, es un coletazo que arranca a nivel nacional, pero que siempre tiene repercusiones provinciales. En el sector nuestro estamos hablando de la Pampa, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. ¿Y, y qué, eh, cuáles son las, las, las nuevas realidades a que aludís que eh, llevan a estas decisiones, amenazas o riesgos de que se vayan estas empresas grandes? ¿Qué es, te pregunto de paso, ¿qué cantidad de laburo generan? Mira, eh, siempre es bueno eh, y me gusta explicarlo. Para nosotros, eh, dentro de toda la cantidad de países que hay en el mundo, Argentina está dentro de los 19 que producen autos, Mira uh -huh. lo importante que somos. Somos casi el cuarto productor este, internacional de camionetas en el mundo. Eh, fíjate que pisa cada vez más fuerte en los datos que te estoy dando, que por ahí la gente no lo sabe. Sí, no, no. Entonces esto repercute de manera porque eh, uno piensa que el auto se fabrica y termina ahí. No, para que ese auto se, se fabrique, atrás hay mucha gente que se llama autopartismo. Eh, que es el que te hace el logo, el que te fabrica la, la, la luneta, el que te hace las, las llantas, el que te hace el tapizado. Y, por ejemplo, Nissan hoy, este, en un dato que, que teníamos aproximadamente, si se va del país, va, se van a ver afectadas 20, eh, 20 autopartistas, lo cual hace un total de 1.500 trabajadores. Imagínate lo importante que es cada vez que va una empresa. Uh -huh. O sea, se... Se muere una empresa grande, pero atrás deja el coletazo para todo el autopartismo nacional, que por suerte tenemos muy buena calidad de mano ahora en lo que es Argentina. Siempre se apostó a eso porque los autos nacionales siempre son, son, son buenos acá, ¿viste? ¿No? ¿No? En el, compitiendo con el Mercosur casi no tenemos competencia. Bien, bien. Eh, y y, y e insisto con la consulta, ¿Qué, ¿por qué situación estas empresas ahora están pensando en irse de Argentina? O, o, o está en el radar esa posibilidad y hay tantas suspensiones. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió? Y te doy el ejemplo. General motor precisamente pasaron de hacer, eh, fabricar 21 autos por día, que acá se hace la, la Tracker, la SUV. Sí. 21 autos por, por hora, perdón, a 12 autos por hora. Eh, lo cual, eh, obviamente, eso. En el caso de Nissan también, esto aducen que es a la, al tema de, de que bajó mucho las ventas, pero bueno, la van a importar directamente desde México. Y esto, principalmente, fueron cuando este, tuvimos muchos problemas para lo que eran los pagos de, que nos cobraban por, por este, eh, el RIGID, no sé si te recuerdan. Sí. Eh, entonces sí. No, se quedaron paradas muchas. Por ejemplo, Nissan tuvo que suspender el año pasado y dar vacaciones porque no llegaban las cubiertas para armar la, la, la Nissan Frontier. Eh, lo mismo pasaba en General Moto que no llegaban los... Este, los La, la, las partes adecuadas para terminar más el auto y bueno, obviamente esos coletazos y, y esa falta de insumos a la larga repercutió en todo esto desconozco un poquito más lo que podía llegar a ser Mercedes que hace 70 años, te vuelvo a repetir fabrica este, autos acá en la Argentina más que nada el modelo de, de la van Sprinter que, mira, te digo, superó las 400.000 unidades de fabricación del por qué eligen, el, eligieron ICE del país pero eso tiene que ver más que nada... A, a apoyar eh, eh, otro otro tipo de, de venta automotor que era la electrónica que es la que se vino ahora y que está claro, de moda y bueno es que no claro. les no les interesaba llamar pero, pero en principio checho para para confirmarlo yo trato de ir, de ir leyendo lo que decís el el gran impacto es la falta de consumo esto es o, o hay otro tipo de, de medida que perjudique al sector puntualmente ¿Estás ahí? No, no estás ahí. Bueno, eh, qué lástima, pero vamos a tratar de recuperarlo. Si podemos volver a hablar con eh, Marcelo Feraude, es el secretario general de Smata que es el sindicato que agrupa a los trabajadores de la mecánica. Están pasando distintas cosas, pero en principio todas negativas. Eh, y, y son grandes firmas que... Eh, O dan mucho laburo ahí señalaba en el caso de Nissan que está aplicando en este momento suspensiones no solo se trata de los trabajadores alcanzados de manera directa que cumplen funciones en esas fábricas en esas empresas sino todo lo que gira alrededor cómo pasa con con, sí, sí. con la mayoría los de los artistas todos los todos los que contribuyen a, a que un auto esté terminado Sí, sí. Eh, ahí, ahí te recuperamos, Checho. No, lo que te decía sí. es para redondear esta parte, eh, si eh, el principal motivo por el cual estas empresas piensan en irse tiene que ver con la falta de consumo, entonces con la falta de venta de, de autos, ¿o es otra, otra cosa? Pero la puta madre, bueno, se volvió a cortar. Eh, listo, eh, no, no vamos a tratar de vuelta porque va a ocurrir, eh, el teléfono venía, venía dando signos, ¿viste? De, que, de agotamiento, como Fabián sí, Galancí, una cosa así. empezando. Estaba... Bueno, se nos fue el Checho Feraude. Después este, vamos a tratar de conseguir más y mejor información sobre el tema, por ahora nos quedamos con esta situación de cierta alarma en el sector.